Eh, la situación、eh, es muy puntual. Desde ayer a las 17 horas estamos sin agua en todo el barrio. Entonces, como tenemos un grupo formado por WhatsApp, enseguida nos estamos conectando. En tal tira no hay agua, en tal otra no hay agua.、Eh, y pedimos siempre que todos reclamemos al único número que hay, que es el 147 opción 2. Bueno, empezamos a llamar.、Eh, este... Y los empleados, con muy buena predisposición de escucharnos, te toman los datos. Entonces, les decimos que, que por favor, pasen lo más urgente posible el pedido de que la gente、mmm, que tiene que venir, que es la de DAXA solamente, que es la que tiene acceso al tanque y a las, y a las bombas del barrio, lo haga lo antes posible. Bueno. Pasó la tarde, la tardecita, llegamos a la noche y seguíamos en la misma situación. Y en algún momento alguien puso en el grupo que estaban trabajando en, en el tanque. Y yo vivo a escasos metros del lugar y en verdad no había nadie, nunca fue nadie. Alrededor de las 22 horas volví a llamar al 147 para, para preguntarles si sabían algo y el señor que me atiende me dice: Señora, las autoridades ya están al tanto de lo que les está pasando en el barrio. Entonces le contesté: Señor, a mí no me sirve que estén al tanto.、Ah, necesitamos que vengan a solucionarnos el problema, no que estén al tanto. Tan difícil, tan difícil es que venga una cuadrilla y ponga en condiciones. Hace más o menos unos 10 días nos limpiaron el tanque del agua, que es, hacía años, años, años. Me atrevo a decirte que casi desde que se, se entregó el barrio que no se limpiaba el tanque de agua. Bárbaro. Ahí estuvimos sin agua por eso. Pero bueno, ahora no es el problema del, de que el tanque esté sucio.、Eh, Yo creo que tiene que haber gente capacitada, o la gente que trabaja en DAXA tiene que tener medianamente un poco de conocimientos, de un tablero, de una bomba, que encima son añejas, no es nada nuevo. No estamos hablando de algo tan sofisticado como para que no tenga arreglo. ¿Se entiende? Bueno, Juan Pablo. Bien, Juan Pablo, esa es、eh, una de las vecinas que nos contaba aquí en Radio Carmés lo que estaba pasando en el barrio. Y la gente de DAXA llegó hace un ratito a este lugar, están intentando solucionar el problema, y esta situación、eh, conllevó a que un grupo de vecinos, por lo menos un vecino,、eh, acompañado de otros, se acercaron hasta el consorcio. Esto pasó ahora, hace no más de 10 minutos, y el presidente del consorcio, que se llama Oscar Reinoso, le pegó con un fierro en la espalda al vecino que le fue a reclamar por qué estaba pasando esta situación. Esto ocurrió hace un ratito. Esa persona lo filmó al presidente del consorcio, lo subió a un grupo y algunos vecinos pudieron ver cómo eh, eh, Reynoso golpeaba a este vecino con un fierro porque le fue a reclamar la situación. Se llama Gustavo y está acá con nosotros y nos va a contar lo que le pasó. Gustavo, estamos en vivo para Radio Kermés. Contanos qué, qué te pasó en el consorcio cuando fuiste a reclamar. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, yo soy un vecino acá del a t u e l vengo reclamando muchas cosas de siempre d e s y bueno, hoy fue una, un reclamo más, un reclamo más, un reclamo justo, que nada, nada más y nada menos que es el agua, que el agua es, es todo para el barrio.、Eh, fui a, muy amablemente fui a acercarme a reclamarle al señor Reynoso el problema, que él también se tiene que hacer cargo y acercarse hacia el problema, porque lo que vimos en el video, está sentado el tipo, nunca hace nada, está siempre ahí. Lo que yo puedo reclamar es que por lo menos se haga presente en el lugar de donde está la bomba, a ver qué es lo que hace falta. Bueno, en el momento que estaba reclamando, el t i p o me dice que estaba cansado de mí, que yo siempre voy a reclamar, que esto, que lo otro. Y digo, ¿y qué v a y a hacer? digo, que estamos reclamando lo justo, es el agua. Y en ese momento fue cuando me agarró con un fierro. Me pinchó la panza con un fierro y, y, y al suelo me dio otra por la espalda.、Eh, es terrible, es terrible tener que estar viviendo con una persona así. que está a cargo del consorcio donde no le da solución a los vecinos ¿Vos, Gustavo, te imaginaba que podía pasar esto cuando fuiste a hacer un reclamo solamente no no no solamente me imaginaba no ni, ni siquiera、eh, pensé que me iba a hacer esto、eh, yo pensé que i b a a ser una discusión como siempre viste que siempre vamos a va a reclamar y siempre termina discutiendo porque la solución nunca estaba de parte del tipo este pero bueno lo que menos me imaginé es que me i b a a agarrar con un fierro o sea me lo dijo dos segundos antes o te va a te agarro con un fierro me dice d i ¿Por cómo m e a s agarro a un fierro? Le digo, estamos queriendo queremos solucionar el tema de la gente, del agua. Ahí se levantó y me agarró con un fierro. Está en el video. El que lo vio sabe de lo que estoy hablando. No es nada más y nada menos que es un. No lo estoy reclamando porque se me murió la planta de t r á s del patio, porque、eh, no sé. No, es el agua, vecino. Es el agua. No es nada más que otra cosa del agua. O sea, el presidente del consorcio estaba en su lugar, en lugar de estar en este lugar que es el tanque de agua donde están todos los vecinos y vecinas reclamando. Claro, exactamente. Él... Él por ser el presidente del consorcio debería estar apoyando a los vecinos a ver qué solución puede haber. Porque en realidad acá hay una sola, dos bombas que andan funcionando cuando deberían tener tres, cuatro de r e s p u e s t a por esta situación de la que está pasando. Pero no, el tipo está como se ve en el video, sentado, cruzadito de brazos. A él no le importa nada porque tiene agüita en la casa de la que compra. Y acá estamos los vecinos al lado del tanque tratando de ayudarnos entre todos a ver cuál es la solución para el futuro. Porque realmente no tenemos agua o en este momento. s a l en dos gotitas y las dos gotitas que salen, salen con tierra porque está todo lo que está sentado abajo de la de, del tanque. Nada, es así,、eh, no, no se puede vivir así, menos con un tipo como este. No, ¿Vos tenés pensado hacer una denuncia? Porque algunos vecinos estaban un poco alentándote para que la hagas, por lo menos para que quede asentado que esta persona te golpeó. Sí, sí, obvio, obvio, ya más que tengo testigos de la gente que vio el video, de la mayoría.、Eh... Sí, voy a hacer la denuncia porque una por mi integridad física, que debo tener el lomo y el, el brazo moreteado directamente, porque no me a g a r r ó con un fierrito libanito, me a g a r r ó con un barral de moto. Así imagínense lo que pesa eso. Este, sí, voy a hacer la denuncia.、Eh, no solamente a mí me pasó que me, me agarró con un fierro, me ha pasado un par de cosas. Un chiquito mío se me cayó a u n a fosa séptica, llena de, de, de excremento, llena de mierda, e s t bien dicho, lo dice Mauro.、Eh, Y cuando se me cayó, porque por una negligencia de e l l o s de haber dejado las tapas tapa de, de las curacas destapadas. Justamente, unos chiquitos míos, como juegan todos los chicos en el barrio, ¿no? No lo vio, era de noche, no lo vio, cayó. Y que le dé gracia a Dios, este señor r e y n o s a que le dé gracia a Dios, que yo estaba a 10 metros, a 10 metros de mi hijo y escuché el zarpazo. Escuché el zarpazo de agua. Miré para atrás y el chiquito se me iba hundiendo en la mierda. Así que agarré, c o s a q u e Tengo testigos de los vecinos que estaban charlando conmigo, que estaban ahí cuando se me cayó el nene. Al otro, día, al otro día fui a reclamarle al señor Reynoso, al, al, a, ahí nomás de la mañana, el tipo me dice que no tiene nada que ver, que no se puede hacer cargo, que esto, q u lo otro.、Eh, bueno, entonces, ¿en qué estamos? ¿A la deriva de, de Dios con este tipo? ¿Estamos a la deriva de los chicos que se nos caen, se nos golpean, los perros l o s muerden? Que, y este tipo todavía sigue cruzadito de brazos. No sé qué vamos a hacer. Yo quiero una respuesta. Y más allá de respuesta quiero justicia porque este tipo no puede seguir así, no puede seguir tardando a l v e c i n o así. Yo fui a reclamarle muy justamente que nada más y nada menos que es el agua, que es la que queremos todo para el baño, para asearnos, para tomar, para lo que sea. Y el tipo me agarró muy panchamente con un fierro, qué talco. Manejate, administrador Reynoso. Bueno, muchas gracias Gustavo.、Eh, él es un vecino, Juan Pablo, que le ocurrió esta situación,、eh, una, una situación muy complicada porque Es una, es una agresión que le, que le propinó este, el, este presidente del consorcio, Oscar Reinoso, porque fueron a reclamar simplemente una, una situación como esta de no tener agua.、Eh, como te decía, se están juntando los, los vecinos y las vecinas en el, en el tanque de agua del barrio Río Atuel. Está llegando en este momento otra camioneta de la municipalidad. Es una situación que ya veníamos contando varias veces aquí en la radio y sí, que sí.、Eh, no está teniendo una solución、eh, como la que esperan. Hoy más temprano hasta la misma vecina decía, este tanque, esta cisterna de agua fue limpiado, fue desinfectado, pero las situaciones de, la, este, de las bombas que deberían cambiar y sobre todo renovar después de casi 40 años, no lo, no lo están haciendo. h、eh, a alguna vecindad? y que quiere hablar bueno,、eh, no、sé si, vamos a escucharla este, a ver no no quiere no es、eh, i l v i n a vos sí. bueno si l v i n a es vecina del barrio y también puede、eh, puede contar qué, qué está pasando buen día s i l v i n a hola buen día bueno primero agradecerte porque siempre ante cada inquietud ante cada necesidad o reclamo de los vecinos siempre estás al pie del camino así que agradecerte primero eso y s í como bien contabas y bueno como lamentablemente contaba gustavo Eh, en reiteradas oportunidades, nosotros nos acercamos o, o hacemos llegar nuestros reclamos al presidente del consorcio, el cual、eh, siempre tiene、eh, malos tratos hacia nosotros como vecinos.、Eh, el video bien se ve que él fue a, a cuestionar o por ahí preguntar、eh, o sugerir incluso, porque él se ve que él le sugiere que se acerque, que hay vecinos acá en el tanque.、Eh, nada, él también no deja de ser un vecino. Eh, eh, demostrar o n q u e sea solidaridad empatía o sea bueno cuestiones que, que claramente no, no tiene incorporado y, y bueno y algo que me llamó poderosamente la atención es que el, el fierro ya estaba dispuesto como preparado digamos entre comillas en el lugar fue algo premeditado que pudo ser gustado como puede haber sido una mujer incluso cualquier vecino o vecina que se haya querido acercar a hacer algún tipo de reclamo hubiera sido creo yo me atrevo a A pensar que, que hubieran tenido esa misma respuesta que tuvo con Gustavo, porque el fierro se ve bien que está en, en un lugar dispuesto, como por si、sí、las dudas, porque alguien viene, yo no estoy preparado y tengo mi, mi respuesta ya、eh, pensada, digamos, barajada. Entonces, esto me parece sumamente、eh, repudiable y, y, y bueno, yo creo que esto ya sería la gota no, que d e r r a m ó el vaso, que ya, ya no da, ya es algo que no es i n sostenible. Y hay alguien que todavía políticamente. Lo, eh, lo sostiene o lo apadrina o, o, o lo impulsa que siga, por favor, esa persona o esas t personas que tomen eh, eh, cartas en el asunto realmente que, que no, no tiene razón ni de ser ni, ni derecho siquiera estar este, a cargo de una administración de un c o n s o r c i o donde somos muchas las familias que dependemos de su mala administración y que por favor den un paso al testado y que no digo que haya hoy por hoy gente Este, a cargo, o sea, o consciente o responsable de hacerse cargo de la administración, pero sí es algo que el municipio también tendría, que ya hemos empezado a conversar algo, pero bueno, tampoco se puede ser este,、eh, imprudente habiendo hoy por hoy, aunque más no sea una administración, hablar de algún tipo de gestión o, este, o transición de gestión o lo que fuere. Pero sí es algo que se está hablando con el municipio. Este, hoy por hoy, vuelvo a repetir, no hay nadie、eh, con intenciones de, de, de presentarse porque es la realidad. No voy a ser, en eso no voy a ser especulativa, pero sí es algo que se está trabajando o conversando por lo menos con el municipio porque va a haber un momento que por acción o por, o por inacción el municipio este, va a tener que, que sentarse con nosotros a ver cómo lo, cómo lo, lo solucionamos.、Eh. O, ¿O qué vías de, de, de resolución encontramos? Porque la verdad es que siempre terminamos siendo rehenes de, de, de esta situación. Silvina, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Silvina también,、eh, Juan Pablo es una vecina del barrio de Río Atuel. Que esta situación de una queja y un reclamo por falta de agua derivó en una agresión de parte del presidente del consorcio a un vecino que se llama Gustavo. Esta situación. Se repite a diario, sobre todo los reclamos, no esta situación de agresión, pero este, los vecinos están analizando hacer alguna presentación judicial o por lo menos a la policía para que estas situaciones de violencia no sigan ocurriendo en el barrio Río a t ú l Mientras tanto, se a c e r c a policías que están dando vuelta en el barrio porque vieron que había un grupo de vecinos este, organizándose y también、eh, gente de la, de, perdón, sí, de la municipalidad de la dirección de agua y saneamiento que está haciendo su trabajo para poder reponer las bombas y que haya agua nuevamente en este barrio.